Asumir la presidencia del Consejo Escolar eh, creo que es un desafío muy grande. Eh, vuelvo a reiterar que creo que Niver hizo una gestión muy buena en los dos periodos que estuvo, entonces con más razón uno se siente más comprometido a hacer las cosas bien. Pero bueno, yo tengo confianza en que tenés, eh, somos un, un equipo de trabajo, justamente un cuerpo de trabajo que lo vamos a poder hacer en forma conjunta y con un personal que existe en el Consejo Escolar que tiene experiencia tiene ganas, acompaña este, y bueno siempre eh, queda algo por hacer en las escuelas o sea, la demanda siempre supera eh, la, la acción pero nosotros esperamos estar a la altura de las circunstancias y poder trabajar con todos bien. Por ejemplo, la parte de infraestructura siempre está pendiente, porque para cuando uno completó una, una construcción, arregló una escuela aparece otra, este, demanda en otro lado, entonces digamos, no es, no es que quede... Con... La cuenta pendiente sí son los edificios que están para terminar eh, pero bueno, eh, seguir luchando con eso, seguir trabajando con eso este, y con todo aquello que vaya apareciendo, porque como te digo es una demanda constante y después cualquier otra de las acciones, eh, ya sea el trabajo, la, la designación de porteros, el trabajo de servicio alimentario, eh, son eh, cosas que uno va continuamente evaluando, viendo cómo las puede mejorar, el trabajo con los gremios, el trabajo con el personal.